A las 8 de la tarde ayer en la Peña Andatu se celebraba una rueda de prensa en la que la Federación de Peñas informaba. Que después de varias reuniones con el Ayuntamiento de Tuela y la, sobre todo la respuesta que han obtenido, decidían cancelar la comida popular de Tuela y la posterior fiesta joven. Está con nosotros Iñaki Arreazu, componente de la Federación de Peñas de Tuela. Gracias por estar en la programación de Radio Tuela Radio. Hola, buenas buenos días, por... h ¿Ha、no, a algú... de... ¿Ha habido alguna llamada después de la rueda de prensa o ha habido alguna modificación? No,、eh, por el momento no. Nosotros esperamos que la. Que le haga, pero por el momento no ha habido, no ha habido nada. Mucho rum rum, mucha gente esperando que se solucione el tema, n o p o r que hemos visto por redes sociales y tal. La gente quiere que, que esto s a l g a entonces, bueno, nosotros también pues, intentaremos que s a l g a Lo que criticabais del ayuntamiento, o por lo menos ayer eso es lo que entendimos,、eh, fue la falta de trabajo del ayuntamiento de Tuela hacia vosotros, que no se habían molestado. Eh, sí, eh, eso y el, el no por el no, por el imperativo, no、eh, Un no sin, sin justificar, sin dialogar. Llevamos muchos años trabajando pues, con, con festejos, sobre todo con juventud más.、Eh, bueno, hemos hecho mesas de trabajo, hemos querido desarrollar eventos y de la idea inicial que se ha sacado a la final, pues ha habido que modificar varias cosas, porque no se podía, porque bueno, siempre se ha buscado pues, soluciones. Aquí, desde febrero, Hasta el 29 de mayo no se ha hecho otra cosa más que dejar pasar el tiempo y, y decir un no, ¿por qué no? Y poner cuatro pegas, esas cuatro pegas tenían soluciones y luego se nos ha dicho que no, ¿por q u e no? Sin darnos ninguna explicación, entonces eso no, eso no es así. Otra de las cuestiones que, que abordabas era que en, en la última reunión que tuvisteis, bueno,、pues、que pensabais u s que e p que os iban a dar alguna propuesta, etcétera, etcétera, pero que al final lo que estás hablando, que no os dijeron absolutamente nada o que esperabais que os iban a trabajar o decir esto se podría hacer o a, a daros alguna posibilidad, pero que os encontrasteis que no habían trabajado、eh, es, las posibles modificaciones, que o, o llevabais la f i e s t a. a el paseo de los poetas o, o, o que no querían que se realizara? Nosotros en su día nos pusieron、eh, como inconvenientes pues、eh, se estropearon los jardines de herrería, q u e v a l e un dinero、eh, reformarlos, dijimos que los íbamos a h a l a r y dijimos que íbamos a poner、eh, baños de estos de cruces sobre todo para que puedan h、eh, a c e r p i s l o s chicos que es los que más pueden ver en la calle y evitar el tema del orín,、eh, dijimos que nos comprometíamos a limpiar la calle y bueno, pues si hay alguna cosa más Yo que sé, igual hay que pone algo más de seguridad o de presencia policial por l o que si hay gente que me da la calle m u l t a o lo que sea pues se puede hablar n o、eh, pero la cuestión fue que nos dijeron、eh, no vemos n u e s t r a s soluciones p o r q u é no las veis p o r q u é no las vemos pero en qué no las vemos eso se dijo que había、mmm, también que era una zona de saturación de, de ruidos pero bueno、eh, los pues, de san pedro van ahí en, en el concierto del día 29 el a y u n también i e n t t o a m utiliza esa calle no porque unas cosas y、sí, otras no、eh, y luego también se hizo alusión que había un informe de un técnico de limpieza que desaconsejaba bueno no s é b a s a d o en qué ya dije ayer que, que el informe técnico de un técnico que se nos presentó inicialmente comparaba el limpiar una calle sucia con limpiar calles limpias con lo cual eso no tiene sentido y también se nos habló que ayer se me olvidó comentar de un informe de, de policía municipal que decía que era mejor en los poetas el cual no se los enseñó ni se nos leyó entonces en uno un n porque no pues oye joder, r q u é quieres montar una pista ya en un poco、eh, lejos y tal pues, pues, pues montará y tú y h a s t á nosotros no estamos de acuerdo con montar eso así vamos a trabajar el tema vamos a ver si puede ser herrerías、eh, nosotros entendemos que puede ser vamos a, a hacer... habéis marcado alguna fecha límite en principio el ayuntamiento nos marcó que para el 9 de junio teníamos que tener, los pro、eh, que teníamos que tener todas las actividades entregadas para que maquiten los programas y los, y los, los lleven a imprenta. Con lo cual. 9 de junio con N. Eso es. sí, sí. O sea que estamos a falta de menos de 10 días. Efectivamente. A día de hoy,、eh, por, vos, por vuestra parte, por parte de la Federación de Peñas, si no hay una negociación, si no hay una respuesta del Ayuntamiento, pues os laváis las manos y si el Ayuntamiento quiere organizar algo por su cuenta, que lo haga, pero no cuenta con el apoyo de la Federación de Peñas, que ayer además、eh, lo quisiste recalcar, que sois siete peñas las que estáis y las siete pensáis lo mismo. Efectivamente, a día de hoy el acto está cancelado, la programación del acto está cancelada.、Eh... Salvo nuevas noticias.、Uh -huh. Pero también confirmas eso, ¿no? Que dentro de la federación, que sois siete peñas, ¿no? Las que lo componéis. Claro, evidentemente, antes de la reunión del 26 de mayo con él, ya habíamos hablado de este tema y todos estábamos de acuerdo en decir: si, no, si lo único que tenemos es esta opción, se cancela.、Uh -huh. Pues i ñ a k i vamos a ver lo que sucede, porque lo cierto es que ha sido uno de los puntos fuertes en las últimas fiestas, por decirlo、eh, destacado, ¿no? De, al final nos encontramos el día del inicio, el día del cohete, y luego está el día de la comida popular, que son los dos actos más potentes en estos momentos de las fiestas de Tuela, y parece que una de las patas se、eh, está cojeando. Sí, y bueno, nosotros queremos que se haga. Vuelvo a decir lo mismo que dijimos ayer. Tendremos la mano para. Para buscar solucionar el problema.、Eh, por parte del Ayuntamiento de Tuela, lógicamente, pues que el concejal de Festejos sea también、eh, amigo de la Peña, porque al final los dos pertenecéis a la Peña Andatu, al final estas cuestiones también se m e z c l a un poco lo personal también o no? No, no, no, no, no, en absoluto. Al final, yo vine aquí personalmente, es un amigo mío, pero no tiene nada que ver con esto. Y puede tener. una opinión y otra diferente y podemos tratar el tema、eh, perfectísimamente no, no tiene que tener nada a lo personal No hay igual i ñ a k i magallón que cuando está fernando y n á d a es cuando nosotros trabajamos、eh, tratamos de tener una lógica de hablar las cosas de trabajarlas y, y si no la hay a, yo personalmente lo voy a a, a que e t i c a r sea quien sea、Pero、en absoluto Eso da igual que sea el rey de España, que sea mi hermana, que, que sea Que Stu e a s p o u l Iñaki Arreazú, ha sido un placer. Gracias por haberte puesto a los micrófonos de Radio t u v e l a Radio. Está todo el audio recogido. Además,、eh, pues, ha sido una de las visualizaciones que hemos visto que más impacto está teniendo. Y vamos a ver hacia dónde se dirige esta acción, que por lo que vemos en 10 días va a tener que tener una respuesta. Gracias、eh, por haber estado en la programación de Radio t u v e l a Radio, Iñaki Arreazú.、Eh, vale, Paul, ¿puedo, ¿puedo decir una última cosa? Sí, por favor. Eso. Te cabo tendemos la mano no sólo concejal de festejos la c o n c e j a l de juventud que es a quien se ha dirigido también inicialmente creo que nosotros queremos que se haga el evento y buscamos pues que ellos también quieran que se haga